Fronteras del futuro. Vamos a saltar del hoy al mañana las fronteras del futuro como siempre con Javier Sevillano Javier. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javier, eh, nos contaba la semana pasada y amplías eh, los eh, peligros o los supuestos peligros, porque hay mucha información al respecto de la carne roja para la salud, no sí. es lo mejor. Os luego? acordabais que hablábamos de ese estudio eh, que se había publicado en una revista científica eh, el día 30 de septiembre en Annals of Internal Medicine y que había despertado un poco la inquina entre eh, muchos colegas, muchos otros científicos que no estaban para nada de acuerdo en las conclusiones a las que llegaba esta revista este estudio, estos eh, cinco estudios, eh, cinco artículos sobre el tema de los efectos negativos para la salud de la carne roja y procesada que decían en resumen estos artículos que, que era excesiva la exageración que ...que había con esta prevención... ...bueno pues... Eh, ...como había suscitado tantísima polémica... ...en el mundo científico... ...en el mundo de la nutrición pues ha habido unos compañeros de, del, del periódico de Washington Post que se han dedicado en este tiempo, en este mes de octubre, a arañar un poquito qué había de qué era ese estudio, quiénes eran los investigadores que firmaban esos artículos y todo lo demás. Y lo que han llegado a la conclusión es que es un grupo internacional encabezado por Bradley C. Johnson de la universidad de, eh, de una universidad canadiense y, eh, bueno, que eh, concluía esos estudios que la vinculación del consumo de carne con la enfermedades cardíacas cardíacas y con el cáncer no estaban suficientemente respaldado, respaldados por una evidencia científica y recomendaba a los consumidores mantener los niveles actuales de, inge, de ingesta de carne ¿no? en contra de todos los científicos que dijimos la semana pasada. ¿no? En la investigación que ha realizado el Washington Post, lo que ha llegado a la conclusión es pues, lo que ya sabían o que te, se temían los científicos, que este grupo de científicos está asociado a una rama de la Universidad de Texas que está financiada parcialmente por la industria de la carne de vacuno. Siempre es decir, los intereses, siempre es, decir, es una información, es algo que se sabía o que se, sub, se presuponía que más que nada pero lo, Papa, lo que ocurre ¿no? es que esta información se omitía por parte de los investigadores en esta revisa, en estos artículos de la revista científica, que es decir la carne, la, la, el lobby de la, de, de la carne de vacuna, de la carne roja puede, mmm, como cualquier otro lobby, puede financiar estudios que le beneficien, claro. pero siempre y cuando, sobre todo cuando se reflejen en, en claro. revistas científicas se refleje bien claro quién para es esos estudios y y que en realidad son unos estudios de corte muy sesgado para inducir al consumo mmm, del producto de quien financia esos estudios. ¿no? Entonces, el pasado mes de abril, el programa de Agricultura y Ciencia AgriLife de la Universidad de Texas se unió a un consorcio, el NutriRex, que eh, eh, proporcionando a este grupo de científicos este generoso apoyo para elaborar estos artículos, ¿no? AgriLife eh, cuenta con un programa de enseñanza sobre ganado eh, ganado, perdón, ganado, vacuno y talleres educativos para ganaderos eh, y, promo y sobre todo promoción de la carne de la carne tejana, ¿no? Este programa eh, lo que eh, financia es con dinero de AgriLife una serie de estudios ben, de, de cortes sesgado. Sí para inducir a lo que hemos dicho ni más ni menos no desacreditar por el así decirlo de el consumo roja. abusivo de carne, de carne roja es lo que ocurre. En España también ha ocurrido, eh, en España. Lo eh, eh, eh, el, nivel, el lobby, el lobby de, lo mejor, de sí. la carne, concretamente Interporc, Interovic, Asici y Provacuno, contrató a una empresa que se llamaba Sprint que elaboró un plan estratégico en varias fases para poner para promocionar en, en promoción. La la para apoyar el consumo. Siempre... Que, que repetimos, esto es perfectamente legal, lo que no es muy ético es ocultar que el dinero proveniente eh, para realizar estos estudios proviene de parte interesada, interesadísima, en promocionar el consumo excesivo de este tipo de carne que como se parte, ha demostrado, exactamente, parte no, no en otros bueno, en, no, en pero, otros estudios se ha demostrado claro. independientes que hay que comer este tipo de carne, este tipo, pero no abusar claro. y comerlo en las cantidades en lo que lo estamos porque, lo que estamos al final haciendo te ahora. Te ahora ¿no? termina desembocando en peligro y Ya ocurrió para, también, claridades. os acordáis también con cuando empezó el follón del tabaco, también el lobby del tabaco Exacto. también mm. eh, bueno, eh, de forma eh, con subterfugios y forma oculta financió ha a supuestos a su supuestos, claro, ¿no? Y, y no solo en eso, sino, por ejemplo, eh, aquí en España también, en, en el Nueva York New York Times, también hizo lo mismo, eh, rascó que había detrás de un estudio sobre el azúcar en el que estaba detrás gente como, o sea, empresas como McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, etcétera, etcétera. Las claro, claro. La fronteras del futuro con Javier Sabieno, Javier, muchas Hasta gracias. Mañana. Cuídate, entonces no como mañana carne roja, ¿no? No, sí? no, no. no.